Bueno, la palabra de Pato Tavares, nos vamos rápidamente de Pato Tavares a Martín. Ay, no sé si presentaron o no presentarlo, che. Pues, ¿A quién? Martín Leiva. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué decís? Buen día. Gracias, Fabián? Buen día. ¿Cómo andás? Igual no sé si presentarte porque ayer no te presentaron. <risa> <risa> sé que me, cuando termina el partido, media ahora eran tipo dos, porque hacen trabajo, hacemos trabajos regenerativos y y me habla el que el de la, la presenta, el presentador viste, dice que no se lo pusieron, digo, yo estaba esperando, digo, por eso y yo viste con esa adrenalina, la ansiedad y todo, dije no lo escuché, no puede ser que no lo haya escuchado, estaba esperando, estaba esperando, estaba esperando para salir, digo, último no puede ser, no y al final no me presentaron, pero bueno, <risa> pasa, espero que el último presente, estábamos con, mira Santiago estaba con la cámara de uno contra uno enfrente de nosotros, sí. nosotros estábamos haciendo la transmisión para UQ Web Radio que dicho sea de paso nos podés felicitar, cumplimos un año hoy y te vamos sí, a Sí, si... le, le mandé, te mandé felicitaciones por Twitter, te lo felicito personalmente, felicitaciones porque la verdad que increíble que haya 24 horas de básquet en, en una radio, y eso lo lograste vos, Fabián, y, nah. y mucho laburo y todo el equipo, todo creo que te lo dije, te lo dije varias veces y eh, sos un tipo que, que da trabajo a todo el mundo y, y eso es, es importantísimo en este, en este país la verdad que por eso te felicito No, eh, y, y, la eh, que... bueno gracias muchas gracias Martincho muchas gracias se quede corazón se quede corazón estábamos sí. haciendo la transmisión con Leo y con Ison y en un momento determinado dijimos bueno lo deja para el final viste cómo era la, digamos que se incorporó último lo deja para el final y va Adrián Bocha, que fue el último el 32, es el número más más elevado del equipo y bueno te, te nombraron y cuando vas a hacer la entrada de calor yo te, te sigo a vos cuando vas terminando de hacer la entranca 2, porque ya habían hecho la entranca sí. antes este al lado de creo que era Alex si no me equivoco le decís a mí no me nombraron eh... no yo lo que pasa es que te digo yo pensé digo me nombraron y no lo escuché entonces empecé a preguntar viste en ese momento no, digo sí. me, me nombraron no me nombraron no, viste como diciendo que sé que era yo viste pero bueno por ahí hasta el último momento viste que, que no se sabía si jugaba o no jugaba porque me incorporé hace Eh, hace dos días eh, a boca, sí. entonces sabía si estaba habilitado o no, y sí. entonces fue por eso, yo me imagino. No. Eh, seguro que pero no bueno. estaba en la, la planilla del del sí, sí, locutor ¿no? este, en la presentación del equipo y no... Igual... No, bueno, me dijo pues, me dijo que no se la pasaron la lista completa. Sea, pero, pero igual... Bueno, sí, pasan, más, bueno, lo ves ahí, a, a, un chabón que mide lo que me digo, con la colita y todo y tal en equipo, sabes más o menos quién es, ¿no? este Bueno, ¿y cómo te sentiste en, en tu vuelta a Boca? Ayer cuando hacíamos un repaso, eh, hizo nacido no, el repaso ayer de tu estadística, no, no de toda tu carrera, ¿no? Pero, sí, de las cosas más importantes. Y mirábamos las banderas que estaban enfrente, los, los, los logros que tiene Boca, que están ahí en el Conde. Bueno, fuiste partícipe de casi todos en la historia de, de Boca. Yo creo que uno o dos de los que están ahí colgados, el resto... En, en casi todos los, este, obviamente en la primera etapa de la Liga no, en la 95-96 que ganó Julio la no, pero después en casi todos estuviste, ¿cómo te sentiste en tu retorno a, a Boca, no? Eh, bien, bien, como como me suele pasar, dice, nervioso, ansioso dice, uno trata de manejar eso, la ansiedad del de primer partido y eh, la verdad muy contento me sentí bien y también, me eh, por suerte pudimos ganar. Es, eh, eso también es importante empezar el, el Super 20 eh, de esta forma. Eh, ellos yo ya sé que vienen con un, con un rodaje ya del, del año anterior, la gran mayoría se incorporaron nuevos. Eh, bueno, Fede Guerra, que, no, que no, no puede estar, puede estar lesionado, pero eh, el, el tema por ahí es mío, que yo me tengo que incorporar lo más rápido posible al equipo tratar de saber eh, lo más rápido posible las jugadas o, o, o, o de alguna forma el, el, el timing que de, de todas las jugadas que, que, que tiene Boca y, y bueno voy a tratar de hacerlo lo, lo más rápido posible para para tratar de darle al equipo lo que bueno lo que mi hermano Albarte quiere quiere de mí entonces este, eh, por ahí con esa sensación me quedo me queda después del partido pero lo viví bien, lo, lo traté de vivir encima justo en contra de Peñalón también entonces lo, lo, traté de vivir, lo traté de disfrutar como pude eh, estamos hablando con Martín, Martín. Leiva nosotros te presentábamos Martín como corresponde este y ayer veíamos en la cancha también era como volver a vivir no, este Adrián eh, Bocha vos este Mati Sandes por ahí dando vuelta a Fede Aguerre que todavía no está recuperado todos jugadores que tuvieron vínculo con Boca este, cuando eran mucho más jóvenes y que han compartido equipo, ¿no? Sí, sí. Si bien este con Fede de Aguirre no, no no compartí, pero pero sí. La verdad que que a esto es como volver al pasado, ¿sí? Pero sí. pero algo lindo también, ¿eh? Porque eh, los chicos me recibieron muy, muy bien, estaban contentos de, de mi llegada. Espero poder retribuírsela de alguna forma dentro de la canchas con algunos, con algunas algunos golpicos, algo por el estilo, pero eh, fue, fue, fue lindo, fue, fue de, de, de mucho de, de disfrutar como, como, como antes, la verdad que, que, que agradecido, agradecido, por, agradecido con, por, con Guillermo que me dio esta oportunidad de, de, de, de volver a vestir la camiseta, eh, del cual también soy hincha porque yo ya lo dije y de hecho voy a la cancha con mis hijos, con mi familia eh, y agradecido a Boca que también es, que bueno que, que, que pensaron en mí y, y espero de alguna forma en, en corto plazo, de, como dije, ante retribuírselo y, y ponerme lo más rápido posible fino eh, eh, en esto. Además, me imagino, Martín, que fue una situación muy extraña la vivida en esta pretemporada, eh, antes de este arranque de liga de, con el Super 20, ¿no? ¿Santi? ¿Cómo andás, Santi? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Bien, todo bien. Sí, fue pues, eh, mucho tiempo entrenando solo, estuve. Eh, y no es lo mismo entrenar solo que, que con el equipo, viste, en cinco 5 contra 5. Quieras o no hay equipos que, o jugadores en equipos que, que entrenan, entrenaron 30 días, eh, con, con varios partidos, eh, por eso es el, el, el, lo que, el, el, el que me tengo que adaptar rápido a la situación soy yo, eh, y tratar de acomodarme eh, lo más rápido posible al, al, al juego de Boca. Eh, nada, estuve estuve allá entrenando solo con un, con un amigo, Carita Aranda, que, que, que me ayudó muchísimo en Eh, en esto pero no es lo mismo viste porque vos entrenás tu, tu, tu parte individual de fundamento porque hice mucho fundamento mucho tiro y todo y corred y todo pero pero bueno lo fino viste eh, es lo que el timing es lo que por ahí eh, si bien se puede hacer rápido se puede hacer rápido pero es es un poco lo que cuesta y lo que se hace eh, que el equipo juegue bien y que, que todos jueguen bien de esa forma ¿no? Sí para colmo te tocó en el debut un gran jugador como lo viene demostrando este Devin Thomas ¿no? Sí, sí, sí, estaba picando, no sé qué le pasaba, pero no lo conozco. <risa> ¿Es eh, un amigo nuevo? No, sí, un amito no, pero después me pidió después no es que es la situación, venimos son cosas de juego, un juego fuerte y él juega fuerte. No, no, no sabía que era así, después se la agarró con otro, con, con otro compañero. Sí, ah, con Bocca y por... con Gargallo. Con Luca Gargallo, que también es más bueno, y... pero bueno, ya sé. Eh, son cosas de juego, ah, igual ya vamos a encontrar el martes que viene, pero... Pero sí, sí, sí, me tocó me tocó jugar contra contra el fuerte, eh, pero bueno, va a ser así toda la liga, así que... Bueno, ¿y cómo ves este Boca? Eh, porque mantuvo la base el año pasado, quiso incorporar a Escola, quiso incorporar a un extranjero un poco más caro de lo que es eh, Reggie Larry, pero da la sensación que tiene experiencia de sobra y puede dar pelea, ¿no? Sí, este eh, es muy difícil hoy para qué va a estar. Sí, eh, sé que eh, Boca tiene tenemos un equipo que es eh, de, de mucha rotación. De hecho, en eso te falta Fede que todavía no, no, no está por, por el tema de recuperándose el, el Tobillo. Pero eh, tenemos eh, un, un lindo un lindo banco, 10 jugadores que pueden este Eh, rotar eh, y creo que ante una, una liga tan larga es lo que por mí marca la diferencia eh, después es como todo ¿viste? Eh, a medida que pase de... es importante lo que dijiste vos también que que, haya, que, que vengan de, del año pasado la gran mayoría de los jugadores que ya se conozcan con el entrenador todo entonces eh, por ahí se hace todo mucho más fácil a los que venimos nuevos eh, porque eh, para, para incorporarse pero digo Es muy pronto todavía, sabemos para, entrenaremos y trabajaremos para tratar de estar, eh, máquina es lo que uno siempre quiere, ¿viste? de estar lo más arriba posible, después eh, la liga nos va a poner a menos que poner, siempre digo lo mismo porque es así, pero en lo personal yo creo que yo y el equipo vamos a dar el, el máximo para, para poner la Boca lo más arriba posible imagino que ya es historia del pasado lo de Ferro pero ¿cómo tomás según lo que nos contaron el hecho de que sacaron tu camiseta que estaba colgada del echar yo eh, lo dije la otra vez eh, lo dije la otra vez este, con Fabián Ferro fue un contrato que, que no se no no se llegó no se llegó a un tema contractual que no llegó a nada a, a no estar Eh, si vos me preguntás me pregunto, Fabián creo que la camiseta mirá, yo el, el año pasado fue con estudiantes de Concordia y, okay. y la camiseta no estaba y, okay. y otro año tampoco estaba Mirá, yo eh, de alguna forma a mi, a mi edad que, que equipos eh, como Perro, Platense también que agradezco, le, agradezco le, a Platense el entrenador de Platense Boca, equipos de afuera sigan, queriendo, eh, sigan pidiendo por ti. Eh, es algo importante a, a mi edad y hace que que, me, que que pueda seguir trabajando y hacer lo que más me gusta, que es jugar al básquet eh, en su momento que, que, haya, que, que me hayan subido la camiseta ahí me yo me sentí muy honrada pero bueno, eh, son cosas que que suceden y, y punto, eh, nada más eh, soy un agradecido de, de, de, de, de tener trabajo y de Y lo que te dije antes, de que entrenadores sigan pensando en mí para, para defender la camiseta. Hoy me toca defender la camiseta de, de Boca Juniors y lo voy a hacer lo, lo mejor posible, como lo vengo haciendo en cada uno que, en, en cada lado que estoy. Y, y de hecho, en cada lado que estoy siempre dejo alguna huella. Eh, y eso eh, por ahí es... Eh, Eh, a ver si, se puede, si yo creo que en, en el ámbito del, del, del porte se sabe, y eso también es valedero para mí, y, es, y me pone muy contento también en, eh, dejar eso estamos hablando con Martín Leiva eh, Martín, volvamos al básquet, yo te pregunto eh, a ver eh, lo, lo comenté durante la transmisión anoche eh, que, que hicimos por Radio y donde vamos a estar en todos los partidos que haya básquetbol aquí en Capital Federal y por qué no también fuera de Capital Federal. Eh, decía que Boca tiene un equipo muy experimentado, que sabe jugar a la, al básquet, no este pero que por ahí obviamente carece de, de, de, de ese atleticismo que hoy requiere por ahí eh, el, el, lo moderno que está el juego, no lo atlético que está el juego. Digo, ¿cómo pueden subsanar o cómo van a ustedes, crees, este eh, suplantar... Eh, eh, eso, ¿no?, a medida que vaya avanzando la temporada y se vayan sumando los minutos, porque ayer hubo muchos jugadores que jugaron muchos minutos, ¿no? Yo creo que también tenemos un poco de todo también. Tenemos, uh, bueno, Ale, San Eric Eric Flor, eh, jóvenes que pueden darnos ese plus de di vuelta. Eh, eh, por ahí, este... Pero es verdad, no tenemos la juventud de no sé de Peñarol que son muchos jóvenes, pero bueno tenemos la experiencia que también es importante eh, para, para hacer buen básquet también porque conocemos eh, conocemos a la perfección el el el, el, el en eso, por ejemplo en lo que en lo que jugamos nosotros el jugar por conceptos y y, y creo que tiene todo tiene sus y sus contras, por eso te digo eh, antes te dije de que teníamos un, un amplio plantel o diez jugadores que pueden que pueden entrar a jugar 20 minutos y creo que eso es lo que va a dar la, la regularidad en eh, en la liga esta que es este, que es larga de por sí no solo con Super veinte sino con, con muchos viajes también entonces eh, yo creo que, que de esta forma podemos afrontarla de la mejor forma de lo, lo mejor posible viste está muy bien está muy bien eh, con la vuelta de Aguerre Con le, la terminación del armado del equipo, de lo que pretende Guillermo Narvarte, eh, ¿en qué lugar lo, lo, lo posicionás a Boca, Martín? ¿O crees vos que va, que va a estar este Boca? No lo sé, Fabián. Este es muy difícil. No quiero vaticinar nada. No, en futbolología, solo lo único que quiero es que sea, que esté lo más arriba posible, Boca. Eh, nada, me, me, me encantaría volver a ganar algo pero bueno, hay que trabajar para eso, hay que trabajar día a día, hay que disfrutar, hay que, hay que tener el deseo de, de conseguir cosas importantes. Eh, podría partir de ahí este, se pueden lograr cosas. Eh, por eso, eh, recién pasó el primer partido. Ojalá, eh, ojalá que, que a, a fin de temporada te diga dice que estábamos para eso y vos me digas Y bueno, vos no bueno, quisiste, bueno, quisiste decir algo, un, un puesto, pero falta mucho para ese momento. Hay que trabajar y no conozco otra forma de conseguir cosas que, que no sea laburando. Y, y lo que dije antes, el deseo de el deseo de ganar, el deseo de ir a buscar todos los partidos desde de, de, de, de, de, de, de el uno. Perfecto, Martín, gracias por este contacto, gracias por este por estar con nosotros, gracias por el saludo, ahí lo estaba mirando en Twitter también, así que eh, lo mejor para lo que viene, lo mejor para vos, para Boca, que tengan una buena temporada. Bueno, muchísimas gracias, ¿también? nos estaremos viendo, Santiago también, eh, y sí. que termine bien el día, y eh, por muchos años más. Bueno, ojalá, que así sea, gracias Martín, Cho querido, un abrazo, abrazo enorme. Chau, chau.